así casi, eh, casi de noche, pero todavía seguimos diciendo buenas tardes porque el sol está. Y le damos la bienvenida al aire de Radionauta a Ana Patané, que va a estar tocando el 29 de noviembre acá en la ciudad de La Plata, eh, trayéndonos eh, metal hecho tango, metal hecho música popular. ¿Cómo va, Ana? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bien, ¿todo bien? Hola contanos cómo, cómo fue el recorrido digo más allá de eh, el después terminarlo en un disco cómo fue el recorrido que personal también y, y desde lo musical de eh, llevar las canciones de hermética y malón a, a estas versiones Eh, me gusta que dijiste hermética y malón y no hermética y alma fuerte, <risa> que todo siempre lo, lo, lo tiran siempre todo para el lado del homenaje a Iorio. Eh, no, bueno, simplemente... ¿Cómo? No, no, no, me, me, hola, reía, hola. me reía nomás, pero... Ah, ok. No, y bueno hermética, malón, animal, alma fuerte, desde que soy más bastante chica, entonces son canciones que, que me significan mucho, o sea que siempre fui consciente de que tenían mucho poder esas canciones, mucho contenido, y que no eran escuchadas, eh, o sea eran escuchadas por, el, por, el, por la pe pequeña porción de metaleros y a todos de la misma manera, a mí me llegaba de una manera especial, o sea, sentía que tenían mucho mucho mensaje ¿no? y, que, y que a mí me habían enseñado mucho. Entonces, bueno, de grande después se me ocurrió reversionar esos temas para que para que sigan, para darle como otra vuelta, que lleguen a otros oídos, darles una vuelta, o sea, darles un valor, un extra valor. Hay una, hay una cuestión de, de la, las letras, ¿no? Que eh, se acomodan fácil. Uno escucha ajeno al tiempo en eh, tu, tus versiones y las letras se acomodan. Se acomodan a la, a la, al tango como si fuesen pensadas también para poder eh, versionarse así. Sí. Sí, sí. Tienen algunas, algunos temas de hermética y de, de Iorio, más que nada. Tienen un guiño tanguero, Y folclórico también, digamos se Está escondido un poco eso también Así que Por ejemplo el tema Cuando duerme la ciudad Que está en el disco ajeno al tiempo eh, Es un tema que yo siempre Lo escuché como un tango Dije esto es como un guiño A un tango Entonces este Siempre tuve ganas de, de versionar ese tema Y bueno, con esta idea del disco Fue la oportunidad para hacerlo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo vienen siendo las la presentaciones de, del disco? El, eh, cómo, ¿Cómo reacciona la gente? Imagino que hay no eh, metaleros eh, más abiertos a versiones, metaleros a poder escuchar eh, eso, las canciones de Hermética en otras voces, en la voz de una, de una mujer, otros tal vez no tanto, pero ¿cómo es esa, ese vínculo con el público y, y estas canciones? Es increíblemente bueno, digamos, fluido y feliz. Eh, es, eh, como que, digamos que pegó mucho más de lo que yo me, me podía llegar a imaginar, ¿no? O sea, cuando digo pegar, no hablo ni de éxito ni de, ni de ninguna boludez, sino de llegar al corazón de otras personas. Eso es pegar, pegar en el corazón de las personas. Entonces, eso sucedió. Eh, pegó fuerte en los corazones de los metaleros principalmente y también llegó a otros oídos o a otros corazones eh, que no, no, te, no, viste, personas que no, no no escucharon nunca en su vida heavy metal o que tal vez hasta tenían prejuicio y también como que estas versiones, reversiones logran derribar esos prejuicios de algunas personas y llegar, no y que digan, che, mirá vos lo que lo que había detrás de la distorsión. Nunca se me hubiera ocurrido que decían semejantes mensajes. Así que la gente lo toma bien. Sí, por supuesto están los metaleros que no pueden aceptar ningún cambio en sus vidas y, y se enojan. ¿no? O ahora apareció algo nuevo, que bueno desde el año pasado que, que murió Iorio, muchos lo descubren ahora y piensan Claro, que es como una, una cosa medio ventajera de aprovechar de que se murió Iorio y empezar a hacer temas de hermética. Y bueno, yo les respondo, no, amigos, fíjate esto salió... El primer adelanto ya salió hace dos años. Yo que sabía que se iba a morir Iorio, digamos, ¿no? No fue, no fue pensado, fue hecho de corazón, ni siquiera pensé ni que le llegue a él ni nada, o sea, lo hice simplemente. No, y además sos, Pero, eh, sos del metal también, no es que estás entrando a un mundo en el que, ah bueno voy a entrar con, por la tangente con una, un disco de versiones sobre... No ah claro claro yo siempre escuché metal a ver nunca me puse a cantar heavy metal eso es diferente sí, heavy metal es la música que escucho desde más temprano digamos pero a la hora de ponerme a cantar ya más en la juventud no empecé cantando heavy metal cantaba otras cosas nunca se me había ocurrido que yo podía cantar heavy metal eh, hasta de grandes viste ahí formé la banda vulcana y eh, que bueno, no estamos muy activos ahora, pero bueno, estuvimos tocando un montón, las letras son mías, la música es propia y sí, el metal es un, es un rubro que conozco, no tanto arriba del escenario, pero es un es un es, es mi tribu, qué sé yo. Si hay que elegir, si hay que elegir una tribu, bueno, me siento muy cómoda ahí. Así que sí, tengo un camino recorrido, digamos. No es que dije, ¡ay, qué cool hacer un tema de hermética con Raita! No, nombrabas eh, La muerte de Iorio, ¿no? Dejó muchas canciones, dejó también mucha polémica, muchas frases, muchos gestos, eh, acciones. que uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo te llevas con esa figura, con, con el músico por un lado, con el, el gran letrista que fue? ¿Cómo es tu, tu relación? Sí. Y es, es medio difícil, la verdad, porque si bien siempre me, me gustaron muchísimo las canciones, las letras, como te digo, desde que era chica, capté el mensaje ese, nunca lo, nunca lo terminé as, de asociar del todo con la figura de Giorgio, porque era una figura que no, no, no me hacía sentirme muy muy devota de él, digamos, ¿no? nunca me nació eso, no que mucha gente sí tiene que lo toma hasta casi como un maestro espiritual, viste alguien muy fiel a quien seguir o alguien a quien seguir muy fielmente, yo me fui más por, a mí me gustaba más Malón me gustaba la música, el trash que hacía, como sonaba Malón, eso me gustaba así que ahora cuando me pongo a hacer los temas herméticos, claro que son temas que siempre se quedaron en mis células. Digo, claro, son de Iorio. Claro, él escribió las letras. Él era el visionario, el que tenía la visión de las letras, no la poesía. Así que es como medio nueva mi relación con él. Y, ah, bueno, sí, mirá, reconozco que, que está él atrás de todo esto, de las letras, no que es lo que estamos rescatando, más que nada, en este proyecto. Y, y bueno, y me encuentro con sus fanáticos. Me encuentro con sus fanáticos que algunos son un poco extremistas no un poco casi religiosos así que y bueno a mí me hubiera encantado conocer al yorio que escribió las primeras letras ya después al de al, porque él fue cambiando mucho fue cambiando muchísimo como persona eh, pero bueno justamente lo que estamos haciendo es rescatando sus obras no tanto eh, hablando de su persona sino de su, su obra Ana, la, la última, antes de despedirnos. Eh, togas el 29, ¿qué, qué esperás de, de esta fecha en, en La Plata? Bueno, espero primero que vengan todos los que siempre me escriben y dicen ¡Eh, loco, venía a La Plata, venía a La Plata! Esos <risa> típico de metalero ¡Loco, vengan acá, vengan a La Plata! Bueno, que vengan. Eh, los que ya digamos vienen siguiendo la, la movida y les gusta eh, los metaleros que, que bueno que tengan ganas de revivir estas canciones de otra forma y, y también que esos metaleros por él traigan a no sé, a su mamá, a su señora o o a quien sea que ¿Viste? muchos no se sienten comprendidos y pueden traerlos y decir, mirá, esto es lo que sonaba atrás de la distorsión de lo que yo escuchaba, algo así Ana, muchísimas gracias por tu tiempo eh, y bueno, y seguiremos escuchando Ajeno al Tiempo y estas versiones y a seguir a, eh, atrayendo a nuevos oídos al metal también Bueno, gracias los espero, nos vemos ahí Un abrazo Abrazo, gracias